Libro de Joba capítulo treinta y uno, verso primero. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque, ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío? ¿Y extrañamiento para los que hacen iniquidad? No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron de él camino, si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos, siempre yo Y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer y sobre ella otros se e n c o r b e n Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Porque es fuego que devoraría hasta el abadón, y consumiría toda mi hacienda. Si hubiere tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Si estorbé el contento de los pobres, e hice d e f a l l e c e r los ojos de la viuda, Si comí mi bocado solo, y no comió dél e el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido, y al menesteroso sin abrigo, y si no me bendijeron sus lomos, y del v e l i ó n de mis ovejas se calentaron. Si alcé contra el huérfano mi mano, Aunque viese que me ayudaran en la puerta. Mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado. Porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, Si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando lo alió el mal. ni aun entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud, y el menosprecio de las familias me atemorizó, Y callé, y no salí de mi puerta. ¿Quién me diera quien me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro, y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos, y como príncipe me presentaría ante él. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero y afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo nazca abrojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job.